Realizarán una jornada de desparasitación y vacunación antirrábica en Arana. Desde la Municipalidad de La Plata anunciaron una jornada de vacunación antirrábica y desparasitaria gratuita para perros y gatos en el Centro Comunal de Arana. El evento se realizará hoy desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía en calle 131 entre 636 y 637 de Arana. Desde el área solicitan que quienes asistan a la jornada lleven a sus perros con correa y bozal en caso de ser necesario y los gatos deben ser trasladados en transportadoras o mochilas. Abrieron la inscripción Delfines de Pantalón Cortito. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Comenzaron las inscripciones para el Fines 2 en el Hogar Pantalón Cortito. Por décimo año consecutivo, las personas interesadas en culminar o comenzar con sus estudios secundarios deben acercarse a la sede de la Organización Comunitaria Pantalón Cortito, que se ubica en 139 entre 40 y 41, presentando fotocopia de las siguientes documentaciones. Documento de identidad, partida de nacimiento, constancia de cuil y certificado de el último estudio. Un servicio que informa más cerca. Ofrecen empleo a jóvenes en el Parque de la Repu. La empresa concesionaria del Parque de Diversiones de la República de los Niños, Baxter, publicó una búsqueda laboral orientada a jóvenes de la ciudad. La convocatoria es para hoy a las 2 de la tarde en el predio de Gonet y pueden presentarse personas que tengan entre 18 y 30 años. Desde la empresa aclararon que buscan principalmente operarios que estén en los juegos para hacerlo funcionar y asistiendo a los usuarios. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 18 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.